Buenos días. ¿Cómo están? Sí, estamos trabajando eh, bueno, en varias acciones, en varias líneas de trabajo específico para poder frenar estas medidas que nosotros consideramos eh, violatorias de derechos constitucionales y también de derechos que están previstos en convenios y tratados internacionales donde Argentina ha suscripto y tiene jerarquía constitucional, como es el Pacto de San José de Costa Rica. En principio, respecto del protocolo eh, de, que por resolución se puso en vigencia en el día de, de ayer, eh, el protocolo antipiquetes, conocido como protocolo antipiquetes, que viola el derecho no solamente de peticionar a las autoridades que es un, una garantía constitucional sino también el derecho de reunión y de libertad de expresión para ello hicimos una presentación ayer fue el primer habeas corpus preventivo que se presentó en Río Negro lo hicimos aquí en la justicia federal de Vietnam, en el fuero penal y estamos esperando novedades porque estamos pidiendo la inconstitucionalidad de, de la resolución, ni siquiera es un decreto y también por supuesto que se, no se aplique eh, ni a través de la Policía Federal ni a través de la Policía Provincial tampoco en la provincia de Río Negro eh, vamos a ver cuál es la decisión del juez de Viedma pero la intención también es presentarlo ante el juzgado de General Roca y de San Carlos de Bariloche y por otro lado estamos, este, bueno pidiendo por supuesto que la provincia de Río Negro no adhiera a este protocolo y eh, vamos a ver cuál es la decisión final pero entiendo que la policía de Río Negro no puede de ninguna manera eh, sumarse a, a este hecho Este, inconstitucional e ilegal como es esta, este protocolo antipiquetes, pero también ayer nos, eh, bueno, todos los argentinos y argentinas conocimos los alcances del DNU eh, de, esta, de estas medidas que atentan contra el orden constitucional contra la división de poderes contra, en realidad es la suma del poder público, facultades extraordinarias que asume el presidente de la nación Y, y que son absolutamente también inconstitucionales, muchas de esas eh, leyes que se derogan van a afectar a los rionegrinos y rionegrinas, eh, la totalidad diría yo, pero en particular algunas como eh, todas las medidas que, que restringen o directamente derogan leyes laborales a todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado, los, eh, los afecta la posibilidad inclusive de derogar las indemnizaciones o dejarlas al criterio de cada uno de los gremios, eh, a las trabajadoras de casas particulares, eh, bueno, las eh todos los derechos conquistados desde, desde la década del 40 diría yo, hasta ahora en cuanto a materia de derecho laboral, desde el peronismo, desde el primer peronismo hasta, hasta la fecha, eh, borrados de esta manera tan brutal. Y no, a mí particularmente me duele y por supuesto me indigna también eh, la, la derogación de la ley de, conocida como ley de tierras, pero es la ley, claro, es la llamada ley de defensa de tierras nacionales contra la extranjerización, que fue una lucha de muchísimos sectores durante muchos años, cuando justamente después de la década del 90 y previo con la dictadura... Comenzaron a rematarse las tierras argentinas en el exterior, en páginas de internet aparecían vendo tierras con costa de lago, con costa de ríos, en la Patagonia, y nos convirtieron en una de las provincias más extranjerizadas de, del país, sobre todo la zona cordillerana. Eh, Con, la, con esta ley, que fue sancionada por impulso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero pedida también anteriormente por muchos sectores, incluido la Federación Agraria, se logró ponerle un freno con un 15%, con una especie de cupo de 15% para que eh, pudieran estar en manos de extranjeros y el resto tiene que estar en manos de los argentinos y argentinas. Eh, ya hubo, lo primero que hizo Mauricio Macri cuando asumió fue un decreto flexibilizador de esa ley ya estaban atrás de esa ley un decreto que según eh, la denuncia del, del diputado nacional Taylade, se redactó de puño y letra en el estudio que tiene Lewis en Buenos Aires se redactó el decreto flexibilizador de la ley de tierras, o sea que ya venían, la tenían en la mira a esa ley y eso va a provocar que ahora quizá ya no solamente los ingleses o los italianos o los belgas vengan por nuestras leyes, sino el príncipe de Qatar, muy interesado, inclusive ya con tierras en, en Río Negro, los árabes y muchos otros este, países eh, que tienen los ojos puestos en nuestra provincia y también en los bienes naturales comunes de nuestra provincia, como es la megaminería, por ejemplo, Como, como es este, el recurso agua que es tan preciado en el mundo y que vienen por eso entonces este, creo que más que nunca hay que, hay que organizarse hay que unirse todos los sectores de, del campo nacional que defienden el pensamiento nacional y que defienden las conquistas de estos últimos 40 años de democracia y y movilizarse pacíficamente y ejercer nuestro derecho a la protesta, el derecho a peticionar a las autoridades, porque realmente esto es una entrega del patrimonio nacional, eh, con la privatización de ferrocarriles nuevamente, la privatización de aerolíneas argentinas, de YPF, es un verdadero desastre que van a ser, y si no lo frena el pueblo, eh, yo creo que nos vamos a quedar directamente con una colonia convocación de colonia como como como decimos siempre este bueno de la cual entendemos que ya nos habíamos independizado por lo menos en 1816. Bueno, realmente esto que comentás eh, nos lleva un poco también a lo que pasó posterior al anuncio del presidente el día de ayer, donde se pudo ver en distintas ciudades, incluyendo nuestra ciudad de Viedma, que gente, vecinos, vecinas, eh, salieron a las calles a expresar su amplio repudio porque es un decretazo que realmente toca a todos los intereses del pueblo, ¿no? Bueno, eso es un síntoma muy alentador, eh, que la gente, este, por supuesto, reaccionó Eh, yo creo que se, se subestimó al pueblo argentino. Creyeron de que por el hecho de haber ganado y tener una legitimidad eh, obtenida en las urnas que nadie niega, creyeron que la gente se iba a quedar de brazos cruzados mirando la televisión en su casa. Y no fue así, y no fue así. Eh, la gente salió a reaccion reaccionó eh, y, y lo hizo pacíficamente. Y lo hizo hasta um, desafiando Eh, medidas inconstitucionales como es este, este decreto que limita los derechos a la libre expresión el derecho de huelga el derecho a la, reunión, a la libertad de reunión eh, consagrados, derechos individuales consagrados este, ya, que de los cuales ya no se debatía más que existían y que había que respetarlos pero también derechos colectivos entonces este, creo que es un buen síntoma que el pueblo se una y, y se manifieste lo haga en paz y que se respeten las garantías constitucionales y para eso están los jueces. Los jueces no quisiera yo eh verlos eh, detrás de un escritorio sin actuar, porque todos y todas eh las integrantes de los poderes, de el poder judicial de todos los fueros de todo el país conocen y saben perfectamente porque fueron a la universidad, muchos de ellos a la universidad pública de que estamos ante medidas de neto corte anticonstitucional. Por lo tanto, tienen que intervenir, inclusive de oficio, o sea, sin que nadie se los pida. Tienen que intervenir y tienen que declarar la nulidad de este decreto por inconstitucional y por desconocer al Congreso de la Nación como el poder justamente dentro de la democracia que elabora o deroga una ley. Eh, por eso estamos en un momento de suma gravedad institucional. Y, y es bueno que que los argentinos y argentinas este se sientan interpelados a, a, a unirse y a defender lo que se ha conquistado con tanto, con tanto esfuerzo, inclusive con tanta sangre, ¿no? en durante la dictadura militar. Magdalena, muchas gracias entonces por estos minutos y bueno, y continuaremos seguramente en comunicación, porque esto recién comienza, ¿no? sí, sí, sí, inclusive ahora estoy haciendo una denuncia justamente. Eh, por un caso testigo que debe haber miles y miles o millones en este momento ocurriendo eh, casos de violencia de género, eh, casos de violencia racial a través de las redes sociales eh, el caso de una, de una compañera de cinco saltos que es feminista y bueno, eh, hoy ha, ha sido amenazada en un, por un, por, este, a través de redes sociales Eh, bueno, diciendo este cualquier barbaridad, además de amenazarla de muerte hablando de este, bueno, eh, negra, puta y todos los atributos que, todos los insultos que hacen que sea, que estemos ante un caso de violencia racial y de violencia simbólica, este, contra las mujeres. Eh, esa, ese tipo de acciones, que no solamente lo vemos en cualquier usuario de una red social, eh. ...que está influido por el odio... ...que le, que, que le infringen... A la, la, ...lamentablemente muchos medios hegemónicos... Eh, ...bueno, lo vemos inclusive... ...en un diputado nacional... ...que es capaz de decir... Eh, ...abiertamente y ante cualquier medio... ...de comunicación... ...cárcelo bala... ...o sea, eh, ¿qué quiere decir bala? Quiere decir ejercer... ...la violencia por mano propia... ...cuando el poder de policía... ...en un estado de derecho lo tiene el Estado... ...bueno... Todo esto, si no lo frenamos ahora, podemos terminar en una catástrofe social. Así que este, como medida, por lo menos eh, a favor de, de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, sobre todo, voy a presentar una denuncia penal en este momento por esta, estas manifestaciones que se están advirtiendo en el día de hoy por redes sociales.